Tiempo ahora para quedarnos eh, hablando de fútbol y como ya comenzamos la semana pasada, hoy también nos vamos a quedar conociendo cómo le ha ido la temporada a uno de los eh, futbolistas ubriqueños que eh, está compitiendo lejos de nuestra localidad. Volvemos a la tercera división, volvemos al grupo 10 y nos vamos en esta ocasión a Arcos eh, porque, como saben, por eh, tercera temporada eh, este año de nuevo eh, el lubriqueño Juan Gabriel Domínguez, más conocido como gabi ha militado en el equipo arcense y lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Graz, buenas tardes. Buenas tardes. Este año, además, eh, habéis cogido las vacaciones un poco antes en comparación con los dos últimos años, ¿no? En los que, bueno, tuvisteis la suerte de jugar la, la fase de, de ascenso. Vaya temporada, ¿no? Convulsa la que habéis vivido eh, en Arcos. Sí, la verdad es que ha sido una, una temporada muy atípica, muy rara, porque ha habido cuatro entrenadores, casi 40 jugadores y, tú sabes... Si las cosas empiezan así, pues imagínate cómo ya la temporada, ¿no? Uh -huh. Poca estabilidad, sin duda, eh, y exento de esa tranquilidad que requiere pues cua cualquier proyecto. Un proyecto, además, eh, hecho con la intención de meteros en la fase de ascenso y y bueno y, y ha vivido todo un contraste en estas últimas jornadas eh, casi dramáticas, ¿no? En la que parecía incluso que, que el equipo sirve irremediablemente a división de honor por una una malísima racha que habéis cogido en esta segunda vuelta, ¿eh? Sí, la verdad que hicieron apostaron más fuerte que el año pasado, un equipo más competitivo, más completo en todas las posiciones, pero a veces nos salen bien las cosas. Y como ya te vi yo cuatro entrenadores y ese señor de, la, de que, que las cosas no han ido bien. Uh -huh. Y men menos mal que conseguimos salvar al final del equipo a, a últimos de liga, porque nos veíamos que bajábamos, porque es que no nos salían las cosas. Queríamos jugar, pero no salían ya las cosas porque había una dinámica mala ya dentro del club, jugadores, el vestuario, la directiva, y es que no, no, no salían las cosas. Uh -huh. eh, dicen que, que, el, que el fútbol, bueno, el deporte en general es un, un estado de ánimo y cuando se entra en una racha de estas eh, se hace un mundo y, y es que no funciona nada, ¿eh? Sí, claro, la dinámica, cuando entra una, di una dinámica mala eh, es complicado salir, muy complicado. Y nosotros nos hemos pegado 10 partidos sin ganas prácticamente y lo mejor lo mejor que se hizo vamos no es, es la llegada del entrenador que se ha quedado este año, uh -huh. porque nos metió un chute de energía y motivación y gracias a Dios conseguimos ganar el último partido. Uh -huh. Como tú comentas, 10 jornadas consecutivas sin vencer. Eh, eso tuvo que dejar al equipo tocado y supongo que a la afición y a la entidad muy nerviosa. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esta situación, Juan Graz? Pues estuvimos la primera vuelta la aguantamos bastante bien porque aún así tuvimos muchos problemas, porque despidieron jugadores. Hubo meses que estuvimos 12 13 jugadores porque también hubo muchos lesionados... Uh -huh. Y aún así llegamos en la segunda vuelta con opciones de de playo, siempre hemos estado arriba, quinto, sexto. Sí. Y hubo un momento en la segunda vuelta que íbamos ganando, íbamos ganando de hecho, fuera de casa 0-1 y vamos cuarto, estamos en playo metidos. Uh -huh. Nos remontaron y a partir de ese partido no conseguimos ganar ninguno más, fue como no, no fue un palo muy duro y no, no lo conseguimos levantar, la verdad. Mhm. Uh -huh. Parece que bueno que os tocó ahí eh, eh, precisamente lo anímico esa esa remontada y a partir de ahí como bien no, nos comentas pues eh, el equipo no levantó cabeza hasta esa penúltima jornada en, en castilleja no sé cómo se vivió cómo fue ese partido vamos la semana de entrenamiento la verdad es que fue buena con el entrenador nuevo sabes uh -huh. claro nosotros cuando teníamos el anterior entrenador entrenábamos y claro llegábamos al partido con ese miedo de y si perdemos, menos gracias a Dios teníamos una buena renta de puntos uh -huh. pero llegábamos a los fines de semana, que, y si perdemos y si, y yo dice que a, al final, verdad, que estamos ahí abajo y a lo mejor era esa presión que nos metíamos nosotros mismos uh -huh. o que veíamos las cosas el descenso cerca y al final, pues, y con el equipo que teníamos porque la verdad es que teníamos si te digo la verdad, teníamos de las mejores plantillas de tercera un, uh -huh. de los presupuestos más hartos Y bueno, al final, como ya te digo, conseguimos salvarlo, porque eh, gracias al cambio ese de entre la mano nuevo que nos inyectó ese, esa chifra de fuerza que nos hacía falta. Mm -hmm. verdad es que eh, lo del Arcos esta temporada ha sido de Expediente X, pero empezando por las propias decisiones que, que tomaba la directiva, porque llegabais a esta temporada después de, de quizás la mejor temporada de la historia del Arcos el año pasado, jugaba esa fase de ascenso, se clasificabais por primera vez para la Copa del Rey... Y, y sorprendió la, la temprana destitución de, de Rafael Escobar tras solo dos jornadas disputadas, ¿no? Sí, claro. Eh, las expectativas eran muerta y además hicimos una pretemporada muy buena, empatando con el ganándole a equipo de segunda vez. Vamos, no perdimos ni un partido en pretemporada y la, y la verdad que la era se veía que el equipo rodaba bien porque es que, ya te digo, apostaron muy fuerte. Teníamos los, los dos crisis de la categoría en el equipo. Ajá. Uh -huh. Y empezamos la liga en Alcalá perdiendo Partido que no nos merecimos perder tampoco Pero mira, ya empezó la liga así a las, eh, Perdimos el partido de Copa Rey Perdimos el partido de casa siguiente y, y la directiva decidió echar al entrenador Lo mismo fue una decisión mala Porque no creo que el entrenador tuviera la culpa uh -huh. Porque sí, aparte sí. el entrenador estábamos nosotros también Que lo mismo no empezamos demasiado confiados la liga o algo Y ah. a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. ¿A ustedes os, os cogió de sorpresa la destitución de Escobar? Sí, claro. Pues, a ver, un, tras dos partidos de liga nada más, que destituyeran a Escobar. Y incluso la misma semana o la semana siguiente, despiden a tres jugadores. Aquello se murió un poquito patas arriba, ¿sabes? Uh -huh. Claro, porque... Eh al menos desde fuera daba la, la sensación de que podía ser bueno o, o que tendría que haber algo más porque era una decisión algo precipitada estamos hablando de un entrenador que conoce perfectamente el grupo 10 de la, de la tercera división que ha dirigido muchos años a los barrios eh, y luego pues que bueno que, que, que un proyecto con todo el trabajo de pretemporada se, se caiga en dos semanas, ¿no? Claro, eh, nosotros veíamos que tomaban esas decisiones tan tempranas y claro, a lo mejor Eso también afecta a los jugadores, porque vimos eh, vimos como despedían a tres compañeros nuestros y, claro, a lo mejor a la gente temía que lo podían despedir también en la próxima semana y quedarte sin equipo, ¿sabes? Mm. Entonces también había ya había de, de principio esa presión. Mm. Eh, supongo que una, una situación muy diferente a la, a la que tuvisteis el año pasado con José Antonio Herrera, eh, bueno, pues sí se respiraba esa tranquilidad quizá y esa confianza tanto de, del entrenador, del equipo técnico como de la directiva en la plantilla, ¿no? Sí, claro, ya eh, lo que decimos, llevaba, yo llegué en Navidad de San Fernando uh -huh. y ya entré en el grupo con siete, yo llegué de San Fernando y en la misma semana jugué y llevaba dos días en el equipo y tú entra en un equipo con una dinámica buena y eso se nota, ¿sabes? No hace falta ni, ni entrenar. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y, y, y bueno más, más, más que nada para aclarar lo que tú comentabas antes, cuatro entrenadores eh, en una temporada y cada uno, con supongo que con una manera diferente de entender el fútbol, ¿no? Hombre, claro, esto es, ya... Eh, cada entrenador que llega implanta su manera de jugar. También... En Navidad llegaron ocho jugadores. Uh -huh. casi Eso es un equipo nuevo. Sí, sí. Y es, es bastante difícil. Te lias de una, una forma de un entrenador, te lias con la forma del otro y ya... Eh, eh, la verdad es que es bastante complicado. Sí, si es que me, me imagino el, el cacao que, que tiene que tener un, un jugador, ¿no?, al que se prepara toda una pretemporada para, para jugar de una manera a, a nada, porque fue en septiembre prácticamente cuando destituyeron a, a Rafael Escobal, luego llegó Adolfo Muñoz, pero en noviembre también demitía por motivos personales, ¿no? Eh, sí. eh, estamos hablando en noviembre y, y Mariano Suárez lo sustituía y Eh, bueno, y como tú dices en Navidad pues hasta 8 89 incorporaciones, muchos cambios en muy poco tiempo, claro. Sí, eh lo que te digo y aún así cuando llegó Mar, cuando Adolfo se fue por, por motivos personales, pero uh -huh. con él cogimos una buena personal, racha, una dinámica buena. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Y mantenimos la dinámica un, viniendo Mariano que fue tuvimos 8 partidos sin perder, vamos ganando, ganando los 8 y bueno, pero parece que era una dinámica solo era una dinámica que llevábamos porque al volver de Navidad igual, trajeron ocho ocho jugadores nuevos y, y otra vez lo mismo otra vez a perder, ganábamos, perdíamos hasta que, aguantando el tiro hasta que no ganaron ese partido en Gerena. Sí, porque es que lo que tú comentas hasta, eh, bueno, la primera vuelta, el equipo estuvo, eh, aunque no estuvo, digamos, no, no conseguía tener esa regularidad que buscabais Pero siempre tuvisteis la fase de ascenso, digamos, a tiro, ¿no? Sí, porque, a ver, nosotros siempre creíamos en nosotros. Aunque no nos salieran las cosas, siempre decíamos, tenemos un buen equipo, esto seguro que vamos a acabar arriba entre los cuatro primeros. Y a lo mejor esa, entre nosotros nos motivamos y, con, y a lo mejor un partido no salía mal. Es que tuve la temporada nuestra en casa y hemos perdido más en casa que fuera, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. A lo mejor íbamos al campo del primero y ganábamos, al campo del segundo y ganábamos En casa perdíamos contra el último, el pelúltimo y, y tuve la temporada esa y claro Sobre todo da la sensación de que de que en cierto momento os podía la presión Si tú comentas eso, que se, el equipo se reforzó uno de los presupuestos más altos de la categoría Ya esa fase de ascenso, de ascenso como, como obligación puede que os pasara factura cuando veis que las cosas no funcionan, ¿no? Claro, lo que te digo es la, es la presión que nos metemos nosotros mismos y, claro, uh -huh. la, los aficionados también también cuenta porque, claro, veían a su equipo que no ganaba en casa, que habitualmente el año pasado perdimos un partido en casa, creo. Uh -huh. Y la afición, la verdad es que estaba ilusionada este año y claro, se ha encontrado con esto y yo entiendo que es todo enfado, pero nosotros queríamos ganar, pero es lo que te digo, las dinámicas son difíciles de salir y Y a lo mejor, pues, también estábamos divididos a lo mejor los jugadores con la afición un poco uh -huh. durante la liga porque ellos no veían que nosotros podíamos hacer algo para entrar en play y hacer. Uh -huh. Oye, Juan Graz... Eh, claro, y, y todo eso suma. Sí, te iba a decir, en los momentos complicados, ¿habéis ¿sí, sentido el apoyo de la afición o de la directiva o al revés? ¿O la no, habéis sí, claro. echado en falta? No, no, a la, la afición no, no hay que reprocharle nada. Eh, no el descenso hubo eh, hubo mil mil y personas en arco apoyándonos y aún así perdimos también ¿sabes? Uh -huh. que a la, a la oficina no se le puede reprochar nada uh -huh. todo es una temporada que ha salido mala y el fútbol es así en verdad también, hay que claro. entenderlo ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿tú personalmente llegaste a temer eh, el descenso? ¿cómo, cómo? si en, en algún momento llegaste a temer que que el descenso era una era algo real Porque claro, al principio Se barajaba, bueno, pues se puede descender Pero teníais, como tú dices, ese colchón de puntos Se veía como algo lejano, pero en la recta final eh, Yo no sé si ya Le visteis las orejas al lobo eh, somos, Nosotros es que era ver, Éramos jugadores Que eh, la mayoría Habíamos jugado, siempre hemos jugado en equipos punteros sí, sí. En Equipos de play-off Y claro, esa situación Esa situación no hemos, yo no la he vivido, por ejemplo, sí, sí, sí. la situación de tener eh, defensa cerca. y Claro, digo yo, no creo que vayamos a digo, esto vamos a seguir para arriba, no sé. Pero claro, llegaba y al final al final yo claro que temía, porque yo veía que no ganábamos. Uh -huh. uh -huh. También en la segunda vuelta yo he estado lesionado casi tres meses. Sí, Entonces sí, sí. para mí era más difícil porque no podía estar dentro del campo. Uh -huh. Y sufría mucho, la verdad, pero vamos, sí, la verdad que tuve, claro que... Tuve miedo al descenso, porque veía que no íbamos para abajo. Bueno, como tú como hemos comentado antes, a falta de dos jornadas llegaba Pepe Bermúdez antes de ese trascendental partido en, en Castilleja, dos partidos que ha, que ha estado este año con el con el arco y que bueno, ha firmado para la próxima temporada como es el, el nuevo míster. Bueno, yo lo tuve en, cuando estaba en el Cádiz y la verdad es que eh, tiene bastante carácter, moti, eh, un motivador y él ha, ha estado llevado temporada en segunda vez y seguro que ha cogido bastantes conceptos de segunda vez, yo creo que es un buen entrenador para el arco uh -huh. eh, En lo personal, Juan Graz, eh, arrancaste muy bien lo que ha sido esta temporada y ahora nos comentabas pues que en esa segunda vuelta una lesión te ha tenido mucho tiempo en, en el dique seco, hasta casi el último mes de competición, ¿no? Sí, eh, la primera vuelta la verdad es que estuvo bastante bien, estuve yendo con la selección andaluza también uh -huh. y También no pude ir al Campeonato de España porque estaba tocaete y el equipo estaba corto de gente y no quise tampoco quise forzar mucho. Y en la segunda vuelta pues, tuve una fisura ahí en el pie. Uh -huh. Y solo pude jugar los cuatro primeros partidos y los cuatro últimos. Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, si alguien eh, consulta las redes ¿no? en el, de la afición del Arcos, eh, parece que eres uno de los más queridos allí, ¿eh? y sí, la muestra de cariño siempre la he tenido, siempre que iba allí al estadio cuando eran los partidos, siempre me mostraba el cariño en plan meฉaban de menos uh -huh. y tal y, pero bueno. Sin duda como como tú dices la, la temporada más complicada y convulsa que, que has vivido hasta el momento en esta en esta tercera división y entiendo que eh, bueno, no solo en tercera división, sino cuando ha estado también en, en los escalafones inferiores del Cádiz no te habrás visto nunca en una como esta y, y supongo que, que dentro de lo malo, de todo se aprende, ¿no? No, sí, claro. Esto es una temporada para aprender. A nivel de equipo, a nivel de club y... Esto de aquí puede sacar muchas cosas también para no volver a cometer los errores. Uh -huh. Y bueno, bueno, en el Cádiz nunca apenas viví esta situación. También claro. era más joven, no te dabas cuenta, ¿sabes? Tú jugabas y y disfrutaba más que nada quedaba uh -huh. el 14 o el 15 o el 10 y disfrutaba lo mismo uh -huh. bueno y ahora mismo ¿cuál es tu situación de cada la próxima temporada? no pues la situación es, nada ya me llamaron para, me han un par de veces para renovar pero ahora mismo he acabado la temporada también psicológicamente saturado uh -huh. y nada ahora mismo estoy a la espera de nuevas ofertas y, y ya me sentaré a hablar y uh -huh mentiría si te digo mentiría, ti, mentiría al arco si te digo que me había quedado que me había ahí, ¿sabes? ahora mismo estoy tranquilo y no tengo prisa si, sí, prefieres estudiar con tranquilidad la, la situación de cada la temporada de que viene antes de precipitarte, ¿no? sí, claro, hay que ver también qué tipo de proyectos hay uh -huh. pero, y nada, esperar también nuevas ofertas a ver si hay segunda B o lo que sea uh -huh. que te iba a comentar eh, que compensa. Que mientras tanto sigues disfrutando de fútbol y de fútbol sala, pero con los amigos aquí del pueblo, ¿no? Sí, claro, <risa> esto nunca va a faltar uh -huh. a mí la verdad es que el fútbol sala me viene bastante bien porque como mucha síspa, con mucha técnica y claro, si lo hago con los amigos que no puedo jugar en ellos durante el año, pues mejor uh -huh. la verdad es que me deja muy feliz jugar con ellos una, unas, una manera de mantener la forma de, de seguir formándote sí. también eh, como tú comentas y además y sobre ha, todo disfrutar y hacerlo rodeado de amigos disfrutando que, que sí. al fin y al cabo esto es para eso, para, para claro. eso. pues nada Juan Grabo pues lo vamos a dejar aquí, en principio darte las gracias eh, por habernos atendido nuevamente, eh, bueno enhorabuena por otra nueva temporada eh, a excepción de ese periodo que has estado inactivo, ¿no? eh, brillando a, a buen nivel y nada, mucha suerte para para los próximos retos. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.